Eh, es cierto que la charla es un poquito larga, he que sintetizaba, he tenido que, petita, ha tenido que eh, bueno hacerla un poquito más concentrada. Entonces, si en algún momento podéis postezar que sabéis que estáis en vuestro derecho. Que que la mascarilla no se nota. Bien, bueno, el, objetivo, el objetivo de la charla eh, es analizar una serie de comentarios, de influencias o de trabajo que dijo Tolkien en relación a la mitología celta. ¿Vale? Ese sería el objetivo de la charla, y mi objetivo en particular es situar sobre el mapa a la mitología celta, que muchas veces queda siempre plegada o ensombrecida por las más llamativas, o las que pueden resultar más como la mitología nórdica, la mitología veja, etcétera. Eh, así que nos vamos a montar, nos vamos a embarcar en un curra que es un barco tradicional celta, hecho de madera y de cuero, y vamos a viajar hacia, la, hacia el occidente, hacia el oeste, con el fin de encontrar la de los eventos. ¿Vale? Para ello eh, he diseñado un eje cronológico que nos permita ver de una manera más sencilla cuándo sucedió algo o cuándo Tolkien dijo algo. Como veis, estos los principales hitos en la vida de Tolkien, de su nacimiento, su muerte y la publicación del Silmarini. Sobre todo vamos a trabajar las primeras ideas que tuvieron lugar en la Primera gran Guerra, la las ideas que tuvieron lugar en 1937 tras la publicación del COVID y todas aquellas ideas que surgieron antes de la publicación de los Santos. Y lo primero que voy a hacer es saltarme este efecto cronológico y empezar por el medio. Y es que probablemente... Hay aquellos que he las cartas, eh, hay una carta concreta en la que Tolkien habla sobre la mitología del ¿vale? Es probablemente eh, la más resonante, ¿no? Y es que en 1937, como veis he puesto un, una referencia señal en ese fichero cronológico, Tras la publicación del Hobbit está ya muy y veo a Tolkien más trabajo sobre Hobbit. Tolkien no tenía nada, sin embargo, llevaba rumiando durante 20 años una serie de leyendas, una serie de historias que él quería, o que creía que tenían jugo. Así que envió una serie de trabajos a la editorial, entre ellos la balada de Bereniluzzi, que por entonces se llamaba aún La gesta de Bereniluzzi. La editorial se lo facilitó a uno de sus críticos y escritores, Edward Cromshaw, con el fin, bueno, pues aquí, realiza un informe foto de archivo de Edward Jackson. Y que, bajo su punto de vista, las historias eran inconsistentes y presentó un informe desfavorable. Sin embargo, alabó la narración en prosa por su brevedad y su dignidad. Pero, ya aquí viene el pero, no le gustaban sus encelecedores nombres célticos. Y su informe continuaba, tiene algo que de la enloquecida belleza de ojos brillantes que deja perplejos a todos los anglosajones delante del alma etéptico. Y es que el problema que hay, el problema, con la mitología celta en Inglaterra, es esa animalversión que hay en los anglosajones y celtas. bien eh, De hecho, no tenemos acceso a este informe, pero Christopher Tolkien en Historias de la Tierra Media o las Galadas de Galeria, creo que es el número 3, sí que deja parte de las impresiones reales que tuvo este crítico. Le pasaron esos manuscritos desordenados y dijo «No sé muy bien qué hacer con esto, ni siquiera parece tener autor». Con todo derecho, se supone que los lectores de la editorial poseen una inteligencia y una cultura literaria moderada, pero confieso que en, en mis lecturas no han figurado las gestas estas las tempranas y desconozco si esta o no es una gesta famosa. Claro, a él le pasan los manuscritos y él interpreta que lo que está recibiendo es algo parecido a una fiesta celta. Estamos hablando de Penedilustin, los textos más precéticos. Bien. ¿Cómo consideráis que se tomó esto el profesor? ¿La crítica desfavorable? ¿Y si tiene en el antiguado párpara? ¿Cómo? ¿Y si tiene en el antiguado párpara Pues vamos a ver. Ahí tenemos su expresión. <risa> <risa> Obviamente, no se lo tomó un niño. De hecho, Contamos con la carta número 19 en su epistolario, epistolario recopilada por Zambri Carpenter. Y su contestación es, no es preciso observar que no son cerdas. Tampoco son cuentos. Conozco, por cierto, las obras cédricas, muchas de ellas en las lenguas originales, irlandés o valés. Eso ya es mucho más de lo que yo creo. Y siento por ellas un cierto disgusto. En gran parte por su fundamental sin razón. Tienen sentido colorido, tienen intenso colorido, pero son como una ventana de cristales de colores rota y rehecha sin seguir el diseño abierto. Podemos considerar que es como un rosetón, rosetón de una iglesia, un vitral, que se ha roto y que se ha vuelto a recomponer. De hecho, son en lo que enloquecidas, como dice su lector, pero no creo que yo lo sea. Sin embargo, le agradezco mucho sus palabras y me satisface particularmente que el estilo sea adecuado a su propósito, al punto de olvidar, aún en el asunto de la monocratura. La carta continúa, vale pero nos vamos a centrar sobre todo en este parque Tolkien se encontraba enfrascado en una mitología para Inglaterra, esto ya es conocido por todos, eh, y de hecho para él los anglosajones eran los verdaderos descendientes de Inglaterra, sin embargo no es el único pueblo que ha estado en esa tierra, él, digamos que, abandona a los romanos, a los normandos y a los tedes. En palabras de Dimitrafimi, que es una ensayista y escritora que lo recomiendo mucho, considera que pertenecía a un movimiento conocido como anglosafonismo. ¿Vale? Pero tenía crítico razón, eran cuentos celtas. Podemos intentar analizar un poco esa fiesta de Beren Lúcien. a ver qué podemos sacar. Tom Schipi, que pudimos conocer hace un par de años, ha encontrado muchas similitudes y paralelismos entre este manuscrito de Beren Lúcien y la historia del Pulp and Orwell, el mabinoyo en galés. Pero es más, Tolkien va uso, o va a recoger lo que llamaba préstamos de la mitología feita. de la misma manera que en las eras recoge nombres como Fil, Kili o Gandalf, que siguen perdurados hará lo mismo con la mitología de De hecho y ayer pudimos seguir la balada de Atru, Atru Anichum él nombra el reino de Doria como broseliana o broselienda que pertenece a las leyendas artúricas y es donde estaba enterrado Merlín. Este nombre va a después en Veleria, y no será el único préstamo. Por ejemplo, media inicialmente es eh, Wendel, que en gaélico es Winneberg y es Ginebra, la mujer del rey Tenemos otros préstamos como Liones, como Ábalo, o incluso Garfuria, que es el cinturón de Arturo, que parece uno de los guantes. Es decir, que él recogió muchos préstamos y luego se sorprendió cuando... <risa> Dijeron que sus historias eran ligeramente celtas. Para comprender los orígenes vamos a eh, suponer que es un muro de latinos, vamos a deconstruirlo, va a ser la manera más sencilla de ver si existe una influencia real o no. Bien, con vuestro permiso voy a hacer una breve introducción sobre mitología celtas para que también nos ubiquemos, no solo cronológicamente sino también eh, geográficamente. La mitología celta normalmente se diferencia en tres grandes malas, ¿vale? que son las mitologías insulares, la mitología celta de Gales y la mitología celta de Erlano, y luego está la mitología del centro de Europa. De la mitología del centro de Europa sabemos muy poquito, hay algunas excavaciones arqueológicas, y lo poco que nos han podido contar una serie de soldados romanos que pertenecen a la guarnición de Petibot, y que luchaban contra el induductible pueblo galo. ¿Por qué o colado sea, el comentario sobre la guerra de las gallas de Julio -pulsa. bien No obstante, vamos a... Bueno, porque hay que concentrar la charla. Vamos a hablar sobre todo de Mabinoion Galets y de la mitología occidental. De hecho, sobre el Mabinoion vamos a pasar un poco por encima. Destacar sobre todo los trabajos más tempranos que tuvo Tolkien, Eh, relativados con las leyendas artúricas. Lo primero que tenemos que saber sobre las leyendas artúricas es que están consideradas un crisol de leyendas y conocimientos. A pesar de que sus semillas sí es celda, vale las leyendas artúricas, tal y como las conocemos al día de hoy, es decir, con eh, pues, la espada sobre la roca, eh, bueno, la tabla redonda, las cruzadas, el grial... Tienen mucho más de Carlomagno en sus pares que realmente de, de la mitología celda. Pero bueno, el origen sí que es entonces en 1995 él hace una traducción de Sergawa y el caballero verde eh, bueno es un poema literativo del siglo XIV y para los que no lo conozcáis pues eh, trata sobre un gigante de color verde que bueno llega a Camelot y allí desafía a todos los caballeros a que le corten la cabeza aquel que le corte la cabeza sufrirá ese mismo golpe al cabo de un año y medio Se regaló, da un paso adelante y le corta la cabeza. El gigante, verde, se levanta, decapitada, recoge su cabeza y se marcha. Es una, una serie de horalías, una serie de, de retos que debe superar relacionados con bueno, el cristianismo y la eh, los ideales cristianos de caballero. Y luego tenemos la caída de Arturo, que es un poema inacabado en 1930 que se publicó hace poquito, también relacionado con la existencia de las bien Sin embargo, uno de los capítulos menos conocidos aquí, y a mí que más me llama la atención, es el color que corresponde con el nombre Novens. Y es que durante los años 30, antes de publicar El Hobbit, eh, había una excavación en Prochester cerca de Edna Park, sobre unas ruinas arqueológicas del templo romano. Allí se encontró lo que se conoce como The Pigs, o una tablilla de maldición. Una tabla de plomo Con una serie de inscripciones hechas sobre sobre Petra. El, el jefe de la arqueología, สม Mortimer Wheeler, podía traducción, podía traducir la placa, salvo un único nombre, no de del que quería averiguar su origen. Así que llamó a la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford, en la que trabajaba Tolkien, se puso en contacto directamente con el profesor, lo que nos hace ya una demostración de los conocimientos que él tenía. Tolkien escribió un ensayo que sirvió, sirvió de prólogo para, para el informe el nombre es el, ensayo, el prólogo se llama Benin Nómez que es el nombre que atribuye a Noremi y que es una deidad celta de Ipana, uno de los Tuata de Nara, su rey aquí podemos ver la traducción y veréis bueno, si queréis sacar conclusiones por eso dice, al dios Nómez silva no ha perdido un anillo y donará la mitad de su valor a Nodes. A quien se llama sin no permitas que goce de buena salud mientras no devuelva el anillo al templo de Nodes. El objetivo de estas tablillas era que recayera una maldición sobre alguien que te había hecho algo de gasto. Pues eh, no ha perdido su anillo, alguien se lo ha robado. Bien, pero bueno, vamos a centrarnos, ¿quién es Nuala? ¿Y cómo es posible que el profesor lo conociera? ¿Y cuánto lo conocía? ¿no? Aquí tenemos una ilustración de Jim Fitzpatrick, que es un ilustrador que me, que me ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a explicar un poco cómo se divide la mitología celta de Irlanda para entender mejor quién es Moab. En la clasificación de la mitología celta vamos a encontrar cuatro grandes ramas. El ciclo mitológico que es el que va a hablar sobre las invasiones que sufre Irlanda por los distintos pueblos míticos, entre ellos los Toataelana que son los dioses de Irlanda dioses semenizados luego veremos exactamente qué significa esto posteriormente tenemos esto varios varios siglos antes de Cristo posteriormente tenemos el ciclo de Wester cuya figura principal quizás la que más le perro de Cuculán Su... es un gran guerrero que se caracterizaba porque cambiaba su color el color de su pelo cambiaba a menudo en función de su estado de ánimo, volviéndose rojo cuando se enfurecía. En tercer lugar, esto es más bueno en tiempos de Cristo, el ciclo genial que es justo antes de la llegada del cristianismo de Maldas, más o menos siglo III, y que habla sobre el frío en Y finalmente el ciclo histórico, que va a tratar sobre aquellas leyendas que chocan entre el paganismo y el cristianismo. Bien. Habréis notado que hay muchos colores dentro de la mitología celta y es que cuando Tolkien habla de una ventana de cristal, una ventana colorida de cristal de rota, no lo hace en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Y es que el uso de adjetivos en la situación. la mitología celta es muy habitual, objetivos, los colores como objetivo. Lo hemos visto en Sergauga y el Caballero Verde, lo hemos visto ahora con Púcula y lo iréis notando a lo largo de la tarde. Nos vamos a volver a centrar sobre todo en el ciclo mitológico, las invasiones que sufríe Manu. Estas son, fundamentalmente, seis. Ahí está. César, nieta de Noem, que llegó huyendo del diluvio a la isla de Irlanda y pereció. Parzolón, <risa> bueno, pasaron una serie de años, ¿vale? varias décadas, llegó Parzolón y su grupo, los parzolianos. Murieron todos debido a unas pestes, a unas fiebres y enfermedades. Luego Neme y los Nemedianos, como veis ahí. ¿eh? una conexión ¿no? entre el, el héroe y, y su pueblo. Los Zipol, los Tuatahelana, que son los dioses de Irlanda, cuyo rey más a y los milesianos o hijos de Mil, provenientes del noroeste de la península ibérida, ¿vale? de Galicia y Estudias. Todo esto nos lo va a contar El levo Gabalaere, que es el libro de las invasiones de Irlanda. ¿vale? Esto es un manuscrito eh, Está en el siglo XII, transcrito por varios monjes cristianos... que van a intentar plasmar los mitos celtas... que habían escuchado a través de la tradición bárbica, a través de la tradición oral... y van a intentar sincronizarlos con una serie de sucesos históricos... es decir, de invasiones que ocurrieron... pero también con sus ideales religiosos... que pudieran encajar con lo que aparece en la Biblia. Así que, dentro del libro de Babalaenes vamos a encontrar siempre... Eh, dos versiones de la misma historia. Por un lado está el mito Celta, y por otro lado lo que hemos llamado versión hebeberizada. ¿Vale? ¿Y qué es esto? bueno Esto recibe el nombre en honor a un filósofo griego, eh, historiador, que es hebebero de Mesín, y que él postulaba o entendía que todas las figuras heroicas sencillamente eran figuras terrenales de un pasado más recordado. De alguna manera, pues, como una bola de nieve que el por una colina se ha ido a cada vez más tarde y se les ha otorgado las capacidad sobrenaturales que no bien En este caso, los monjes cristianos para a hacer uso de esta herramienta para relegar los dioses de Irlanda a simples figuras terrenales. Así que, como decía, vamos a encontrar siempre dos historias, el mito y la visión de Bemeridatis. Tolkien va a hacer uso de las dos. Durante los años 30 Tolkien todavía estaba buscando cómo quería que fueran sus eldos, cómo quería que fueran sus nodos, que al final es el eje central de sus historias. Eh, de hecho, si leéis el Hobbit, habéis notado que hay muchas diferencias entre los elfos que tenemos en el Hobbit y los que vemos después. Los elfos que vemos en el Hobbit, que son los que él escribe durante los años 30, tienen mucha más conexión con, por ejemplo, Puck, del sueño de una noche de verano, o Ariel, de la tempestad, que con lo que vemos después. Lo que vemos después tiene también muchas influencias los alfa, de la mitología nórdica, pero también la mitología lenta aporta su grano de arena y es que los tuatarens son descritos de la misma manera, son físicamente altos de hermosos de cabellos brillantes y largos, grandes guerreros, pero también su idiosincrasia es muy similar, son orgullosos son vañidosos y son benigerantes Bien ¿Cómo llegan los tuatarens a la manera los dioses de Raúl? Pues vamos a ver el mito y la versión de El mito nos cuenta que los extraterrana, tal como aparece en la ilustración, descendieron del cielo, atravesando las nubes, generando una serie de girones que ocultaron eh, sus hermosas naves y además eh, provocaron una serie, una serie de nieblas a través de las artes bíblicas. Descendieron así hasta las costas de Iwana, amarraron sus barcos entre esa humareza y reclamaron a los el pueblo que había antes que ellos, el bueno pues El monje cristiano que transcribe este texto no puede sincronizar esto porque no puede haber unos barcos que desciendan desde el cielo, no tendría sentido. Así que él interpreta que los barcos llegarían formados Los barcos irán llegan, llegan por mar, amarran sus naves a las playas de banda y allí, para dar fe de su determinación, queman las naves en las que han llegado. A lo mejor encontráis ya ciertos estilos. Se genera una serie de humos oscuros, ¿no?, que va a dotar a los Tuatarenas de un aura de misterio y que va a permitir que se les recuerde como esos dioses de Irma. Esto va a dar, además, eh, paso a la primera batalla de Moitura, en Magtuiret, en donde el rey de los Tuatarenas, ¿verdad? Tuatarenas, que por cierto es hijos de la diosa Adán, no Adán, va a perder su mano y eh, posteriormente volverá con una mano de plata y se le llamará Nohada, mano de plata o Nohada Ardipum un segundito ahí lo que los más despiertos habréis eh, comprobado que efectivamente tiene vierto paralelismo con un capítulo muy completo del sin que es la quema de los barcos telé sucede lo suficiente no veanlo el roba los barcos de los Teleri y marcha a las costas de la Tierra Media. Allí, igualmente, para dar fe de su determinación, quema las hermosas naves de los Teleri, porque ya no hay vuelta atrás. Solo hay un camino y es recuperar los símbolos. Un poco de la misma manera que sucede con los Tata la... Pero veis un poquito más allá, es que poco después el primogénito de Maedros será encadenado a Zangorod y para liberarle tendrán que cortarle la marca bueno, se parece un poco a Noa no quiere decir que sea Noa pero puede ser una de las posibles inspiraciones dentro de mis estudios de mitología comparada no he encontrado ningún capítulo que hable sobre la quema de las camas ¿Vale? esto es un capítulo muy importante de la mitología teca posteriormente tendrá además eh, una, una segunda batalla que es, la primera se llama primera batalla de Magtuire pues segunda, segunda en donde los cuata de Magtuire defenderá la isla de Irlanda de unos demonios que se llaman formorianos el rey de los formorianos es Pablo y es famoso porque tiene un enorme ojo es tan grande su ojo que se necesitan cuatro personas para levantar su parque solo lo utiliza en guerra en batalla y lanza fuego y llamas y tenemos una ilustración de Nuada luchando contra el gran ojo de Pablo bien Pero... esto suena a que te lo has inventado todo. <risa> Vamos a ver hasta qué punto Tolkien conocía los Coata Pues bastante. Hasta el punto de que uno de los capítulos de su libro, El Camino Perdido, iba a titularse la leyenda irlandesa de los Coata y el hombre más viejo del mundo. Un capítulo, por lo que puedan ser, Afertijos en la oscuridad, Tres Escompañía, Minastín... pues llevaba el nombre de los Coata el Camino del Perdido es una magnífica obra que tenemos gracias a su hijo, Christopher Tolkien, y que tuvo lugar aproximadamente eh, después de la publicación de Hobbit. Seguro que habéis escuchado alguna vez que C.S. Lewis, su compañero de los Inglis y él, hartos de no leer las eh, historias que ellos querían, decidieron no escribir sus propias historias. Entonces, se lanzó una moneda al aire De manera que eh, a C.S. Lewis se le tocó hacer un viaje a través del de espacio, y Tolkien un viaje a través del tiempo. C.S. Lewis culminó ese viaje en el espacio en su trilogía Kososka, y lo primer libro se llama Más allá del planeta silencioso. Mientras que Tolkien comenzó su obra sobre los viajes en el tiempo. Tolkien veía los viajes en el tiempo no algo como la máquina del tiempo de H.T. Wells, sino algo que podías alcanzar a través de lo que él llamaba sueños verdaderos, o ensoñaciones. Gracias a eso podías eh, viajar en el tiempo. Así que plantea lo siguiente dos pares, un padre y un Ambos van a ser amigos de la Beatitud y amigos de los Edwins. En el presente serán Edwin y Edwin, que a través de enseñaciones viajarán a la época de los anglosajones y serán Edwin y Edwin, y más allá a las leyendas lombardas, Aubidoy y Aigón. Y de manera paralela veremos por primera vez la leyenda que querían quería eh, realizar sobre el hundimiento de la Atlántida, y que llamarán uno por amante y el fin así que hice un pequeño esquema sobre cómo quería que fuera el camino perdido bien aquí lo tenemos esto es un trabajo inacabado lamentablemente pero sí que dejó este esquema con los capítulos que quería que bueno, realizar el capítulo 1 no tiene nombre porque es el primero que escribió este sí es que podemos leerlo ¿no? el capítulo 2 es un paso atrás capítulo 3 es Elkuin y Elkuin, la encarnación anglosajona en de Padre y capítulo 4 la leyenda irlandesa de los Tuota y el hombre más joven. Luego continúa pero como digo es un trabajo inacabable. Cristo Fertorquín además destaca una, una serie de notas que tenía desordenadas sus padres su padre que la intención de Tolkien es que cuando Elkuin y el huyeran de los vikingos hacia el occidente hacia el oeste, visitaron una serie de, de islas míticas entre ellas está Tirnanoff y Highbrace, que son islas muy relevantes dentro de la mitología celta. Bien, pero ¿quién es entonces el hombre más viejo del mundo? La idea que tenía Tolkien es eso, que el y el huín de la leyenda closajona viajarían hacia el oeste, y allí llegarían hasta la esa de Arnaz conocerían al hombre más viejo del mundo. Y ahora pues bueno, voy a contar otro cuento sobre la mitología celta que va a unir un poco todo lo que hemos dicho anteriormente. Si habéis notado, que las sucesadas invasiones de Irlanda iban dejando a la isla. Primero César apareció en el diluvio, después los parcolianos a través de una serie de fiebres. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, si no había nadie, si todos murieron, ¿quién contaba estas historias o no? cómo se transmitía la información? Ahí surge la figura de Puan Maccarran. Cuando un monje cristiano evangelizador avanzador llegó a Irlanda en el siglo VI, San Píne, nos cuentan uno de sus libros que conoció a un pagán llamado Juan MacArthur que dijo haber sobrevivido a las eh, distintas invasiones de Europa ¿no? Juan MacArthur llegó eh, con la segunda de las invasiones con los pactoleanos y bueno, pues vivió con ellos vio eh, como todos morían por culpa de las fiebres pero él consiguió sobrevivir de manera que estuvo casi 22 años no sé si vienes a o... ah, gracias <risa> <risa> carajo me da miedo, porque voy por la mitad. Gracias, gracias. Vale. Así que vivió solo en la isla de Rana durante aproximadamente 22 años. Imaginamos un poco aburrido, pero bueno. Hasta que llegó la siguiente de las invasiones, Nemeth. Eso le alcanzó en el ocaso de su vida. El último día de su vida se cuenta que se echó a dormir y a la mañana siguiente se levantó. Pero no en su cuerpo, sino en otro distinto, en el de un joven ciervo. Su alma había pasado a la que un animal Y es que la transmigración del alma, eh, es una creencia que tiene muchas eh, religiones paganas, quizá, va en función de cómo hayas tu vida anterior. Bueno, pues él como joven ciervo, vio eh, como los Pitbull también eran derrotados, y una vez más, en el ocaso de su vida, como un joven ciervo, se echó a dormir. Y se volvió a levantar, pero saber con la forma de un javán. Y así él fue observando todas las invasiones de alma hasta que llegaron los Cuata de Rana y le alcanzó siendo un buitre o gran águila alemán dependiendo de la traducción encaélico que consiguiamos aquí vemos una ilustración del gran, gran águila y de fondo, si os percatáis están los humos de las artes truídicas de los Cuata de Rana, cuando llegaron bien bueno, posteriormente os termino de contar el cuento que la llegada de los hijos de Mil se transforma en un salmón y recorren los ríos de Igualdad hasta que un pescador, no pesca, <risa> y se lo da de comer a su mujer. En ese momento, Juan Macario, o su espíritu, pasa al cuerpo de la mujer, a la lútero, y nace, pues esto nos cuenta la leyenda, en forma de, nace como cristiano, con la figura de, otra vez, Juan Macario. Y entonces está ahí para contarle la historia a, a Sanfín. ¿eh? Bueno, esto, obviamente, el monstruo cristiano, que tiene que plasmarlo, no puede hacerlo, una vez más, sincronizar con sus creencias religiosas, Así que lo que van a hacer es cambiar la figura de Thor McCarrick o sustituirla por otra distinta, que es Fintan. Muy buenas las animaciones de Juan López. es exactamente la misma leyenda sin esa transmigración del alma a animales. Fintan sencillamente llegó en esta ocasión con pues, la primera de las invasiones, con Cesar, sobrevivió al diluvio y vivió durante más de 5000 años en Irlanda, y fue comprobar las distintas historias. Esta sería la leyenda irlandesa y este es la memoria histórica de Irlanda, es ¿eh? el hombre más viejo del mundo. Tolkien pretendía que el Ulfhed, y es un huérfano de los vikingos se encontrara a cinta en Irlanda y él les iba a contar eh, las las distintas versiones de los mitos de las sagas de Irlanda. Bien. Es más, eh, aquí esto sí que tiene... Christopher Tolkien tiene una notación de su padre que, porque Tolkien estudiaba también, como podemos imaginar, se obligaba a leer un libro que tenía en la biblioteca y que podemos eh, comprobar ahora, de Socilli, que es la literatura de los celtas de Magnus MacLeod, escrito en 1906. Entonces, podemos pues, comentado que los celtas que quemaron sus naves y, como lo hizo también Feo, a llegar a la Tierra Media. En el Silmarini, este capítulo nos lo cuenta el narrador. Nos cuenta como eh, pues, la quema de las aves. Sin embargo, si nos vamos a textos anteriores, los que aparecen en el libro de los cuentos perdidos, completamente del volumen 1, no es el narrador quien cuenta este capítulo, eh? es Sorontu, que luego derivará en Sorontu, que es la gran águila de Mango. Y dice lo siguiente, porque hay aquí que mientras volvía por sobre los mares negros y las tierras inhóspitas, vi una visión de gran maravilla y asombro. Una flota de naves blancas que iban vacías a la deriva, empujadas por el viento, y algunas ardían con llamas brillantes. Y mientras me maravillaba, vi aquí que vi una gran multitud de gente en las costas de las grandes tierras, y todos miraban el templo En la mitología celta, es Stuart McCartney, quien, transformado en águila, divisa las naves de los de los Tuatayanan como asombro. Y bueno, como puntilla, si os lo habéis planteado alguna vez, en historias de la Tierra Media, la guerra de las joyas, Tolkien, valora por primera vez si algunas criaturas poseen fea espiritual. Criaturas como los Enes, como Juan o como las grandes ángeles. tontea un poco con esa idea por la que no, era, o no terminaba de estar convencido. Bueno, esto ocurre más o menos como hemos visto en torno a 1937. Obviamente, de Hondurejas desde la editorial y le que lo que quieren es hacer tonterías es más jolos. Así que vamos a dar un salto en el tiempo. ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que estuvo escribiendo el Señor los Anillos, eh, lo hizo de forma interrumpida y de hecho en torno a 1944, 1945 perdona, 45, 46 en el intervalo en el que estaba escribiendo entre las dos torres el retorno del rey, decide retomar su trabajo sobre los viajes en el tiempo, que titulará como los papeles del Monson Clark. Esto es un grupo ficticio que él inventa, ¿vale? un grupo literario ficticio, con el fin de narrar cómo entre ellos se cuentan las distintas bellezas. Como decía, es el momento de recuperar los sueños verdaderos. Entonces, si alguna vez queréis, o alguien os pregunta, os dice que Tolkien era muy serio, solo tenéis que iros a estos textos, porque son... Bueno, parecen enguasos. El primer capítulo de los papeles del Noxion Club hace referencia a su amigo Lewis y a la teología cósmica. Si el primer libro se llama Más allá del planeta silencioso, eh, el primer capítulo de los papeles del Noxion Club se llama, no quiero equivocarme, algo así como Más allá del planeta parlante, en contraposición al planeta silencioso. Y es en este libro donde Tolkien va a plasmar por primera vez su idea de del mundo recto y de los viajes en el oeste. Ya había tonteado con ello en el camino perdido, pero aquí lo va a plasmar con letras en un poema Y es que existe dentro de la literatura irlandesa medieval un género concreto que es el de los navegantes hacia el oeste en busca de la tierra de las maravillas, la tierra de la eterna juventud o el paraíso terrenal. Esto se conoce como Imbra, o Inrama en plural, que es viajar. ¿Pero Tolkien conocía esto? Bueno, pues Tolkien tiene su propio indra que aparece justamente en este libro. Vamos a ver. No me lo quiero En este trabajo, además, eh, la intención que tenía Tolkien es que se visitaran varias islas. Entonces va a contarnos... Tenemos varios islas que son famosos. Está el viaje de Maelwijk, está y Tolkien quería hacer su propia versión de la versión cristianizada de San Frank que es el viaje de San Brennan ¿Vale? este de durante 1955 bueno, esto va a estar escrito en el 46-47 y se publicará en el 55 es la, la versión de Tolkien del poema el viaje de San Brant, de la muerte de San Brennan dependiendo del, del borrador el viaje de San Brant es un un famoso poema igualdes medievales que aparece recogido en el Navigatio Santi-Brendani. Es una obra que fue redactada en torno al siglo 10 y siglo XI. Según dicho manuscrito, San Brennan rotó en un currán, que es, como he dicho, un barco tradicional cerca, y viajó hacia el oeste con el fin de explorarlo, pero, sobre todo, con el objetivo de encontrar la tierra en paraíso terrenal. Durante su epopeya, él eh, encontrará distintas islas. Se nos cuenta que al oeste de Irmana, si os fijáis el mapa, hay alrededor de 150 islas. De hecho, los medievalistas os sonará el mapa de Bin Laden, es un mapa medieval que tiene un montón de islas dibujadas que ahora sabemos que no existen. Uh -huh. Muchas de ellas eh, aparecían y desaparecían, como en el poema Hobbit, Pastito Calón. Y es que eh, San Brennan, una de las islas que visita, eh, aparece y desaparece. Su barco eh, que está sobre el agua a la mañana siguiente está sobre una isla y que resulta ser una ballena que se sumerge y vuelve a emerger como veis en la ilustración. El poema de Turquín dice exactamente que van a seguir una estrella de Pialegno aunque es de Antio eh, en este caso el, el narrador hablante pero sí que deja claro lo siguiente la separación del camino donde el mundo redondo se hunde abruptamente pero en el camino viejo va como, una como un puente invisible que sobre altos corre a costas que nadie conoce solo hay una manera de llegar navegando hacia el paraíso es de una determinada forma y es aquí donde Tolkien incluye la parte del mundo redondo y el camino recto y que nosotros pues leeremos seguramente la clausura y que, viajas, eh, que habla sobre el viaje al pero es más Tolkien incluye esta réplica del poema Meribaldi-Fandes de que su paraíso terrenal en los serpos. Y ahí podéis ver una estrofa que dice «Oh, habladme, Padre, porque os se bien». Si todavía tenéis palabras para mí, de las cosas extrañas que recordáis en el mar solitario, las islas encantadas por efectos profundos donde mora el linaje de los serpos, en siete largos años el camino al cielo o a la tierra viviente. ¿Lo encontrasteis? Están preguntándoles si encontró la tierra de los elfos o el paraíso de la tierra vale. bueno, como decía en 1955 lo va a terminar publicar con el título de Inga su, eh, digamos visión particular del poema de Santander bien, vamos a ir cerrando, y llegando a las conclusiones porque quiero que me hagáis pues, algunas froncillas y eso entonces, bueno, en 1945 todo eh volvemos a estar dedicados en el dígit cronológico, recibe eh, una carta en relación a Hoja de Nílle y la posibilidad de editar un volumen con algunos cuentos cortos. Entonces, él aprovecha para hablar sobre Hoja de Nílle, sobre Egidio, la luna de Parc, y además nos cuenta que está trabajando sobre un, puerto, un cuento corto titulado El rey de la noción la Verde. Se trata de un cuento de Ana Seudocella que funciona como una pequeña sátira. En este cuento, El rey y cuyos cabellos, y los cabellos de sus 12 hijos, son de color verde. ¿Vale? Entonces van a sobre las sobre los tejemanejes del rey. Pero luego, en esa misma carta, continúa diciendo datada en 1945. ¿Vale? En cuanto a las obras de mayor extensión, por supuesto, mi único verdadero interés es publicar el Silmarillo, al que su lector, como posiblemente lo recuerde, concede cierta belleza, pero de una especie técnica que resulta invitante a los anglosajones. Volvemos a ver esa, ese hecho entre el celta y el anglosajonismo. Tolkien lo ortografía. En algunos sentidos, Tolkien era un nacionalista inglés, pero sí me gustaría destacar que no era un imperialista. De hecho, era parte de ese movimiento eh, que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que busca los escritores eh, plasmar las raíces de su tierra por ejemplo, en Irlanda, es el momento de W Betis, de Lady Gregory y de algunos poetas que intentan plasmar las leyendas celtas del mar. Pues Tolkien va a intentar hacer lo mismo. De hecho, quería hacer para Inglaterra lo mismo que los hermanos Grimm eran para Alemania, Grunty era para Dinamarca o, ya es nuevo, para, para Finlandia. Tenemos otra carta, 131, un poquito años después, datada en 1951. Estàs es un poquito més tard, la leo. Dice, no soy un erudito en cuestiones del mito y los cuentos de hadas, sin embargo, he estado siempre buscando material, cosas de un cierto tono y no simple conocimiento. Además, espero no parecer que absurdo, desde mis días tempranos me afligió la pobreza de mi propio amado país, no tenía historias propias, vinculadas con su lengua y con su pueblo, no de la cualidad que yo buscaba y encontraba, como ingredientes, en leyendas de otras tierras. La sabía griegas, célticas, en lenguas romances, germánicas, escandinavas y finlandesas, que me impresionaron profundamente. Pero nada inglés, salvo un empobrecimiento empobrecido materialmente Entonces tenía intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, desde las amplias formogonías hasta el nivel del cuento de hadas romántico, que podría dedicar simplemente a Inglaterra, a mi padre. Debía poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, impregnado de nuestro aire, el clima y el terreno del noroeste, Bretaña y las partes más altas de Europa, no Italia ni el Egeo, todavía menos el este. Y aunque poseyera, si fuera capaz de lograrlo, la sutil belleza evasiva que algunos llaman céntrica, aunque rara vez se la encuentre en los verdaderos objetos céntricos antiguos, debería ser elevada purgado de basquedad y adecuado mente más adulta de una tierra ahora hace ya mucho inmersa la presidia. Al final, el estudio de la mitología comparada nos permite, pues, necesitan que, que buscar ese tipo de, de paralelismos que existen. Y el propio Toledo, no solo para los préstamos que hace directamente de los nombres propios, de los topónimos a las leyendas artúricas, eh, gracias al epistolario podemos ver que él mismo reconoce a la carencia de Inglaterra en cuanto a leyendas, así que él, su intención es recogerla. Y de hecho, si nos vamos a Beowulf, ensayo, Beowulf, los monstruos y los críticos, dice sobre sobre esto. En Biul, los monstruos y los críticos sostiene, bueno, no digo, sostiene que el poeta de Biul, aunque cristiano, ha tomado material de los mitos del pasado que conocía y ha hecho algo nuevo. Entonces, podemos eh, decidir que los relatos eh, sobre la quema de las naves tienen un paralelismo directo que puede ser mejor o peor interpretado pero el viaje al oeste el viaje que realizan los eh, elfos hacia la tierra de las maravillas, la en la juventud, eh, tiene una influencia directa en, en la mitología celta. Tenía razón, los eh, mitos celtas son ventanas de cristales de colores rocas y hechas sin sentir sin seguir un sentido alguno, hay que analizarlas, pero de intensos coloridos. Yo personalmente creo que tan penetrantes e influyentes que ayudaron en mayor, mayor o menor medida a construir las páginas que disfrutamos. Y aquí podemos volver a todos bien. Muchas gracias a todos por venir. Wells, que hablamos sobre el galés el galés le sirvió como base para el sindari que previamente se llamaba Nodori tenemos también eh, estudios muy interesantes sobre la misma animatrosión que hemos visto entre los ajones y sectas está referenciada de alguna manera entre los rojirrim y los duvledinos se podría seguir hablando sobre hay una carta, la 297 el señor Lam y es que en lengua oscura nace anillo, es también anillo en gaénico, y el señor Rank le pregunta que, que esta coincidencia, Tolkien se les entiende, casualidades pero es cierto que Tolkien el gaénico a pesar de ser un hacho los idiomas terminaba resistiéndose y no le era de todo agradable al sonido, no, no, no nos gustaba entonces bueno eh, si tenéis dudas o preguntas podéis hacerlas ahora o después contándome el que es difícil Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y espero verlos que... a